11.41, continuamos con este hermoso enredando las mañanas en esta mañana fría en San Salvador de Jujuy. e s t o y aquí, c ó m o se llama este ejercicio? Frotar las manos. Frotar las manos, no me s a l e el n o m b r e porque tengo mucho frío y si me abrigo me hace calor. Sí, eh, la, eh, Creo que el... para eso lo construyen. <risa> e s t o es una guerra no te voy a poder v a r i a r porque estamos cortos de tiempo. <risa> Pasamos Banco. rápido Banco. nuestro s contacto, s、eh, www.rma.org.ar o si no también se pueden comunicar a través de nuestro face. Todo va a ser rápido a partir de este momento. Exactamente. Ahora sí como, en, encima es tan rápido que no puedo pensar que, con qué te puedo v a r i a r Bueno, mientras vos pensas eso, yo voy presentando el próximo Bloque,、eh, como, bueno, hablábamos con Vilma antes de arrancar este bloque, que un poco el hilo rojo que ha, que ha atravesado todo este enredando han sido distintas situaciones represivas, ¿no? acciones represivas del poder, ya sea con el uso de la policía, con el uso de punteros, en fin. Y vamos justamente ahora, la, la última nota, es a la Villa 31, allá en, en La Cava. Porque pasó un, un policía,、eh, atropelló a, a, a una nena, y a, qui en, a quienes salieron en, en defensa, en particular un chico, que además era testigo, lo balean. n o Y luego lo encarcelan. Este, junto con, con, con seis personas más.、Eh, así que estamos en contacto con Lorenzo del FOL, De Villa, la Villa 31, que nos va, este, a comentar cómo se dio esta situación. Lorenzo, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos, Buenos días. días. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se dio esta, esta arremetida, digamos? Esta r a z i a Mira, los hechos son como los describiste,、eh, un patrullero quita una nena, a partir a, salen ahí los vecinos,、eh, Se acercan al destacamento y la policía empieza a reprimir y comienza una ráfaga. Lo único, el detalle de lo que dijiste es que la realidad del Ramiro, el p i b e v a l i a d o de 22 años, que s i g e grave, no está acusado de ningún delito. ¿Se entienden?、Oh, no. Armaron una causa a otros siete vecinos, de los cuales、eh, estaban con otras compañeras. Que por resistencia a la autoridad hay disparos de armas. Después la causa se、pues, a desarmar porque c a u s a r o n ninguna pistola y no hay ninguna prueba de ningún disparo por parte de los vecinos. Y claramente el vecino que está con el balazo todavía en el cuerpo、eh, no tiene causa de haberse enfrentado a la policía. Porque parte del relato policial era que se armó una adresca gigantesca y en la、claro. cual hay policías lesionados. Con,、eh, con alguna lesión.、Eh, entonces, bueno, el armado de la causa para intentar de, de cuidarse, darse rinde l a noche del martes,、eh, fue inventar ese relato de una pelea entre tiros, entre vecinos y a policía, o hasta entre vecinos, ¿no?、Claro. Siempre buscan esas formas para, para cuidarse o e las espaldas. Claro. Hola, buenos días, e s d e Lorenzo. Bueno, este, yo te quería hacer una preguntita, ¿no? Este, como bien dice, bueno, la situación esta que pasó fue, bueno, el policía atropellando a esta nena. Quería saber qué se sabe, ¿no? De la salud de la nena y, obviamente, qué se sabe de la investigación del policía que hizo esto. Mira, lo que sabemos, en principio, que la nena está bien, los f a m i l i a r e s están hablando, por suerte está fuera de peligro. El chico baleado sí está en una situación más grave. Y por el momento,、eh, no sé qué tan identificados están los policías, porque insisto, el, el armado de la causa、eh, está relatado, o sea, lo que cuenta la policía de que hay un vecino que tiene un disparo, pero de q u é、sí. disparo viene a acusar que provino desde los vecinos, ¿se entiende? Sí. Hay un pesejaje de las armas de la policía, porque no incautaron ningún arma de ningún vecino, porque claro, no había. Entonces todavía estamos primero pidiendo, porque logramos hallar la escarcelación de, de los tres pibes que quedaban detenidos, que estuvieron c u a r e n 4 a horas detenidos, y una vez a partir de la liberación, decimos, vamos a hacer que,、no、que obviamente no les quede ningún cargo ni nada,、sí. eh, también de la mano vamos a, a promover la investigación de quiénes fueron los oficiales los que llevaron,、eh, los que... Dispararon y quienes también tuvieron a este chico detenido, cuando le dan el balazo, perdón, lo tuvieron en el destacamento casi que una hora hasta que llegue la, la ambulancia.、Bien. Entonces también va a ser el general de todo el procedimiento policial que realizaron, que realizaron esa noche. Sobre eso te quería preguntar, Lorenzo, porque、eh, justamente vos decís,、eh, todavía no está identificado, digamos, el. El policía que atropelló a la nena. Y, y este chico baleado sería,、eh, testigo de primera mano,、eh, quien los puede identificar a todos. Entonces resulta, eh, eh, más que suspicaz el hecho de que,、eh, lo hayan dejado de s a n g r a n d o n o Sí, sí. Digamos, lamentablemente en todos estos barrios, lo sabemos todos, estamos acostumbrados que las ambulancias tarden mucho en llegar, pero acá, Para ese hecho, ¿no? Como a propósito, lo hayan dejado tanto tiempo esperando por la ambulancia.、Eh, como decimos, ¿eh? estamos llenos de suspicacias porque estos procedimientos los hemos s e g i d o ¿eh?、Esto、no fue solo un hecho d e una vez, ¿no? Por ahí tiene mucho más gravedad y la relevancia de cómo fue, e c ó m o fue, digamos, en todo sentido, ¿no? Porque también es la raza de estos, de estos tres pies que se llevaron, que tienen 18 años, intentando armarles una causa, que sabemos que después de eso, Y son marcas de, de por vida. y Si no tuviéramos、claro. si、organizaciones como nosotros, como movimientos sociales, o de la mano de organismos de derechos humanos, sabemos que, que esos pies, s están solos, digamos, no tienen acompañamiento, todavía estaban adentro y con una causa tremenda. Claro.、Eh, Lorenzo, sobre, sobre, sobre eso, bueno,、eh, te comento que lo, los bloques que hemos tenido, comentábamos aquí que muchos bloques están vinculados a eso, ¿no? Represión. Eh, eh, bueno, entrevistamos en San Luis, este, el caso, el caso de Rafael Nahuel. o que quería, y a todos le s hice más o menos la misma pregunta que quería preguntarte la voz también. Ahí en la Villa 31, desde, notás desde la doctrina Chocobar que hay algún incremento dentro de la acción represiva? Sí, sí, nosotros lo, claramente lo notamos. Eh, si bien hace un par de años empezaron con estos programas de policías barracas, siempre el incremento de que h a m a d á s s o c i e d a l e s de seguridad,、eh, no, no garantiza ningún tipo de, de seguridad.、Okay. Y después lo que vemos es que cuando desde arriba se le da más libertad y se garantiza más intimidad,、eh, La acción el accionar que tienen cotidiano también es más violento. Sabemos que siempre requisan a los pibes cuando están yendo a l a u r a a estudiar. Lo hacen, lo hacen sabiendo que no están implicados en nada. Y esto les da, les da, les da impunidad, d a m o El hecho de que hayan estado en el c u a t r i c i t o también es verlos como van, como si fueran corriendo por el barrio, por las、sí. calles de, de barrio,、eh, como si fueran nada. No, no respetando ninguna ley, y estas garantías por afuera, digamos, d e arriba, se les notan. Se、claro. les notan. Se dan rienda suelta a la agresividad que suelen traer las、claro. la fuerzas de seguridad. Claro, es entendible, ¿no? Otra, este, te quería preguntar, era con respecto a, este, una vez ellos detenidos, ¿no? Estas, estas seis, siete personas, s t e comentaron con respecto al trato que tuvieron dentro de la comisaría. La situación fue así, lo que hay es denuncias, que、eh, vamos, e、eh, después a, a, terminar de, de detallarlas, que van a e r un lugar más jurídico, es que en el propio destacamento a las 31, en algún momento de la noche, se apagó la luz y le p e d a r o n con bastonazos y patadas a los detenidos. Ah, m no, no, no. Después, la comisaría que corresponde a la 31 es la comisaría 46, que está cerca, y como los ánimos estaban muy caldeados, lo llevaron a otra comisaría. La detención en esa comisaría que es la 15 en principio fue buena, pero sabemos que sufrieron violencia, e、eh, n el destacamento propio de la 31.、Sí. Claro, Lorenzo, te quería preguntar, este, porque, bueno, en medio de lo que ibas comentando se me venía una vez c h a r l a n d o con un amigo de Córdoba, de Malvinas allá en Córdoba, que comentaba, bueno, que, que la realidad es que hay una criminalización muy grande, ¿no? De la pobreza, de portación de rostro, Este, que la mayoría de los jóvenes, digamos, de las variadas populares que quieren,、eh, o terminan la secundaria y quieren ingresar, por ejemplo, no sé, a la Universidad de Córdoba, muchas veces son corridos, perseguidos, entonces,、eh, prefieren no, no ir al centro porque s o l a m e n t e van a terminar detenidos, ¿no? ¿Cómo se da esta cuestión ahí en la Visa 31? Vea esa situación que de te decía, por ahí, ya los fines lamentablemente están acostumbrados de cuando salen,、eh, De sus casas para eso, para ir a buscar un laburo, para ir a estudiar, que les hacen esa requisa, mano contra la pared, le revisan, y sabemos que a los grandes <ríe> trans, o a los grandes confinantes que están ahí no les hacen nada, digamos. Y esa historia ellos e recrudece, como decíamos recién, cuando hay、eh, criterios por arriba que les permite manejarse con impunidad. Entonces siempre nos ha pasado que, por ejemplo, a un pibe lo r e q u i s a n Cinco veces en, en una semana, saliendo en un horario, un horario no, para ir a la escuela, lo, lo revisan todos los días. Eso claramente es,、eh, es la fuerza de seguridad aprovechándose de ese lugar. También para criminalizar、eh, la pobreza, es decir, vos de acá no vas a poder salir. Si querés salir de este barrio donde estás para ir a estudiar, ir a buscar un, un trabajo o ir a trabajar, vas a pasar por esto todos los días.、Yeah. Esto, Claramente es una cuestión de clase que ejerce e n t n c las b a r r i a a s、claro. eh, Bien, para, para ir cerrando ya,、eh, ¿nos podrías comentar entonces cuáles son las próximas acciones que tienen, que tienen previstas? Y en principio, nosotros lo que vamos a continuar es el pedido, porque digamos las imputaciones están, lo que nosotros logramos ayer después de 40 horas de detención de esos tres pibes es la liberación. Claro. Pero la causa sigue, sigue su curso. Entonces lo que nosotros claramente vamos a pedir es que no le s quede ningún tipo de imputación a estos delitos, la solución total. Sobre todo, digamos, que es parte de, de, de llevar adelante el relato que, que es lo que nosotros vimos, que p u é eso circularon todos los videos.、Okay. Y después la condena particular a cada uno de los oficiales que, que actuaron en, en esa noche.、Okay. Y hablar a quienes que efectuó el disparo hacia el vecino. Claro, totalmente. Bueno,、eh, agradecemos la entrevista. Estamos justo s ya llegando al final de l enredando. Agradecemos la entrevista y, y vamos a seguir en contacto porque seguramente、eh, esta lucha va a dar todavía muchos bemoles. Dale, no, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Lorenzo del Frente de Organizaciones en Lucha que está acompañando también este caso, los casos que están pasando en la Villa 31. Este, preocupante, digamos, hay una criminalización de, de la pobreza, te veo sonreír, s o n tan agrandados los de Barrio Malvinas. ¿sí? Yo estaba hablando... Se m a c o i n a Porque yo estaba hablando ahí, en m a l v i n a v i s t e Y le dice eso, le cuenta eso a un loco de la cava, ¿viste? O, sea, o Barrio m a l v i n a Jujuy, es conocido desde Ushuaia, la Quiaca, o son demasiado agrandados. Eso. Claro, después de aquel enfrentamiento, en, en aquellos años, ellos creen que los conocen en todo el país. ¿viste? Claro, Malvina pesa. <risa> Así que... Qué relación, ¿no? Que le ha h Y en Malvina Córdoba también. Muy, la gente se ha organizado bastante, ¿no? En Malvina? En Malvina Córdoba. Sí, sí, sí. Así que los malvinenses somos jodidos, la verdad.、Eh, nada, nada, mentira, pueden pasar tranquilos por ahí, no va a pasar nada. e s t e bueno, estamos llegando ya a finalizar este programa. Hemos、eh, pasado por San Luis, por Salta, Neuquén, Bariloche. por Bariloche, Bariloche, por Buenos、sí. Aires,、eh, desde Jujuy, ¿no? Desde allá del norte sí, del país. No, Hoy fue、aquí. un informativo verdaderamente feo. r Así es, así que estamos muy contentos, ahora sí,、eh, nos vamos a comer un locro, eh.、No、así、si、es.、Va. O las obras de lo que quede Pancho, a u n que Pancho no deja s obras. Nunca deja s obras. Así que bueno, este, agradecemos. A veces mi tapper.、Sí, a <risa>、eh, bueno, el enredando c o n t i n ú a la semana que viene, el día、así、lunes、es. de 10 a 12 hasta el viernes de la semana que viene, así que bueno, están todos invitados a, a escuchar todos los enredando. No s o t r o s por lo pronto nos vemos el miércoles de la semana que viene. El dios cree la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intruso s a gente libre haciendo uso de su condición. Como primera noticia de i m p o r t a n a solo salen una parte de los tantos Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes Son mala leche, son asesinos Son violentos Mediocres son Mediocres son Cuidado con la cara aunque va a ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジ a リ、ジブ s ジブリ、ジブ l ジブリ、ジブリ、ジ o リ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、d ブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、c ブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブリ、ジブ s i n リ、e ブリ、ジブリ、ジ a リ、ジ deporte precioso a l c a l ジブリ、ジブリ、o a l c a l ジブリ、ジブリ せの。